Con la presencia de estudiantes de las zonas costeras de las provincias de Villaclara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, una representación de pioneros del Centro Mixto Renato Guitar del Consejo Popular Cubiteño de la Gloria interviene en el Campeonato Zonal Central de Exploradores Marinos. La justa que se desarrolla en el campamento de Siboney, Santa Lucía, hasta el próximo día 22, cuenta con la participación de los cubiteños, que dirigidos por el guía explorador en Gilberto Velázquez, Se impusieron en el torneo provincial e intervienen por primera vez en la prestigiosa convocatoria. Es un logro para este municipio que hacía algunos años que no lograba esto. Si clasifican entre las dos primeras provincias, entonces irían a un evento que se va a celebrar en Santiago de Cuba del 30 al 22 de julio. En la cita, los cubiteños tratarán de ubicarse entre los primeros puestos. Rey Michel Morel González. Aquí hemos continuado preparándonos con la ayuda del guía y con la ayuda de los diferentes compañeros. ¿Creen que pueden alcanzar? Un resultado meritorio. Sí, porque los pioneros de nuestra tripulación se han preparado bien y pueden obtener un primer lugar. Dayanis Carmena Ternan. ¿Qué ha significado para ti como estudiante haber representado a la escuela en un evento primero a nivel provincial y ahora a nivel nacional? Para mí ha sido un gran orgullo representar a nuestra escuela en una competencia como esta que lleva muchos requisitos. Multiplicarse como una opción generadora de bienestar. Calidad de vida y sano empleo del tiempo libre. Es el propósito, además, de la tropa de Sierra de Cubitas en el Campeonato Nacional de Pioneros Exploradores Marinos, quienes tratarán de demostrar sus habilidades a través de diversos ejercicios y juegos de participación. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.